fue el momento más importante de la historia de la humanidad la llegada del hombre a la luna Un tema del que vamos a hablar con nuestro invitado, con una de las personas que más sabe sobre lo que ocurrió entonces. Una persona que ha escrito sobre este tema y que lo ha vivido de forma permanente Hoy nos va a contar algunas claves para conocerlo. Él es Ricardo Artola. Ricardo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bien, no. gracias. Hola, buenas noches. Ricardo, tú has escrito sobre las guerras mundiales y sobre la llegada del hombre a la luna. Eh, seguramente no se entiende sin otra guerra, la Guerra Fría, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Pues sin duda, la verdad es que la, la carrera espacial, que es el, el periodo en el que se enmarca la llegada del hombre a la luna, eh, tiene muchísimo que ver con la con la con la Guerra Fría y eso es un poco la parte más propagandística y más de, de prestigio, por así decirlo, de toda la Guerra Fría, seguramente. Tú escribiste en Alianza Editorial el, el libro del Sputnik al Apolo 11, eh, la conquista del espacio, ese fue un momento, insistimos, eh, yo digo que el más importante de la historia de la humanidad, eh, no sé si es el más importante, pero está en gran lucha con eh, la llegada del hombre a América, fueron las dos grandes conquistas eh, del ser humano en toda su historia, ¿no? yo pienso así, vamos. Bueno, a ver eh, de, de, de, la, es, es marca un hito es indudable por por la complejidad de la misión de la de, de, del, del hito que se, que se planteó eh, llegar a la luna cuando se planteó no se sabía prácticamente nada de lo que, de lo que era viajar al espacio y en ese sentido eh, el que se pudiera llevar a cabo en un periodo de tiempo tan corto y que se hiciera de una manera pues prácticamente sin, sin, sin bajas. Y, y en tan poco tiempo realmente es, es asombroso, ¿no? Eso sí, sí es indudable. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el hombre no volvió a la Luna? ¿Por qué no ha vuelto a interesar eso? Eh, seguramente, no sé hasta qué punto, el hecho de que ya no sea necesario ser los primeros, eh, que ya no haya el enfrentamiento que había entonces entre la URSS y Estados Unidos, tiene mucho que ver. Este tiene todo que ver, es decir la, la, la llegada del hombre a la luna marcó, se marcó como como el objetivo eh del, del final de esa carrera espacial. lo marcó Kennedy en un famoso discurso que dio a las dos cámaras en el año sesenta y uno creo recordar y, y con la con la llegada del hombre a la luna pues pues se, se, se, se terminaba la carrera y luego pues no había otros otros hitos claros, o sea, con eso ya se, se acababa se acababa esa competencia propagandística y, y, y, no, y, y ese es el motivo por el cual eh, no se ha vuelto. Se han hecho otras cosas en el espacio, cosas muy interesantes, pero como bien sabían los que marcaron ese objetivo, eh, la presencia del hombre en el espacio mm, es, es algo completamente distinto, porque somos nosotros mismos proyectando en esos astronautas y cosmonautas pioneros eh, y eso tiene una carga simbólica ...que al final, aunque sea muy prosaico decirlo... ...pues es lo que moviliza los bolsillos de los contribuyentes... ...que no hay que olvidar, pues que fue un proyecto muy caro... ...y, y que solamente se puede entender si, si existe una, un respaldo popular... Eh, ...durante los años importantes de la carrera. ¿Y por qué no llegaron porque estaban tan preparados... ...estaban tan avanzados y sin embargo no llegaron antes? ¿Por qué no fueron los rusos los primeros? Bueno, pues porque los rusos arrancaron eh, con mucha fuerza, eh, marcando los primeros hitos, pero mm, digamos que cuando eh, se dieron cuenta, sobre todo Khrushchev, que fue un, un personaje fundamental de la parte soviética para, de, de la carrera, se dio cuenta del carácter propagandístico que tenían los hitos espaciales, eh, lo que quiso desaprovecharlos exclusivamente con ese fin ¿no? eh, vincular hitos a aniversarios de la revolución etcétera etcétera incluso las elecciones italianas ¿no? eh, con, eh, con, con hitos um, que eran primicias pero que no tenían un sentido eh, eh, final de, de, de una lógica ¿no? eh, como si tenía el programa espacial estadounidense es decir cuando ellos se pusieron en marcha con más retraso que los soviéticos, dieron los pasos adecuados y, y bien hechos hacia la consecución de, de, de la llegada del hombre a la luna. De hecho, Ricardo, eh, muchas veces lo que se comenta, y tú creo que también lo, lo afirmas, es que eh, al llegar el hombre a la luna y llegar los americanos, pues de alguna forma es como que ellos pusieron ese punto y final, ¿no?, la Guerra Fría. Y luego hay mucha polémica que, sobre todo entre las nuevas generaciones, es como que, que se extiende, ¿no?, Por un lado, eh, lo de siempre, que se pone en duda eh, al, al, en algunos puntos de redes sociales, incluso hay mucho debate de que si realmente se llegó o no se llegó. Y luego, incluso eh, recientemente se ha publicado una encuesta donde dicen que el 57% de los rusos cree que efectivamente es un engaño también que llegara el, el hombre a la luna cuando en su momento en 1869 no había ninguna duda y además que incluso los rusos hubiesen utilizado una propaganda tremenda contra los americanos hubiese sido así no claro indudablemente o sea es, eh, la, la, digamos la teoría conspirativa en contra de la, de la no llega o, sea, o a favor de la no llegada a la luna pues no, no, no se sostiene Uy, se nos ha cortado Ricardo Artola, vamos a intentar sí, sí. recuperarlo. Ahora, fíjate, lo que costó llegar... A la luna, 50 años eh, se cumplen ahora y una conexión de teléfono es eh, mucho más eh, difícil. Eh, así es el mundo. El hombre llegó a la luna, insistimos, hace 50 años. Eh, fue un momento grande para la historia de la humanidad. Ese momento en el que Astro dio un pequeño paso para el hombre. Los rusos estaban ahí en clara competencia en esa guerra fría con los Estados Unidos. Los Estados Unidos se llevaron el gato al agua. No se sé, he Pero tú fíjate que le he comentado yo a Ricardo lo del tema de la conspiración y se corta la y, comunicación. Sí, se corta Ricardo, para, para... ¿qué ha pasado para para para, Hola, me... para para dar alas a quienes piensan no, esas cosas ah, todavía. comentamos la conspiración y, co y se corta la comunicación. Sí. Nos están escuchando. Sí, sí, sí, yo os escucho perfectamente. ¿Vosotros me veis a mí? Ahora, ahora sí, sí, ahora, ahora sí. sí. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. No, no, bueno, que que, que efectivamente yo lo que os decía es que la, la que no se sostiene, digamos, todas esas teorías de la conspiración que están basadas pues en, en, en, en, en indicios muy débiles y, y sin ningún fundamento científico y yo dediqué en mi libro un capítulo a eso en a, porque es un libro que es una segunda edición de otro anterior y, y porque pensé que precisamente como, como tiene tanto predicamento todavía en ciertos colectivos pues la manera de intentar re, de rebatirlo es dedicarle un capítulo y, y lo detallo punto por punto eh, cuáles son los motivos que, eh, que dan los que los conspiranoicos de, del sí. asunto para, para intentar justificar el que no se llegara Pero, efectivamente, una cosa que es clarísima es que los soviéticos hubieran sido los primeros eh, interesados en desmontarlo y no dijeron absolutamente nada y dieron por buena la, la noticia, ¿no? Y ahora que hay una lucha, una competencia, en este caso, por un lado, también siguen, que se mantienen en Estados Unidos, pero parece que entra China en escena. Eh, ahora hay otra guerra eh, por el poder entre China y Estados Unidos. ¿Puede ser que eso sea un aliciente para la futura carrera espacial? Bueno podría, podría darse, pero claro, los términos eh, del problema son distintos porque allí lo que había eran dos bloques y, y había y había un interés por incorporar a cada uno de los bloques al mayor número posible de países por todo lo que eso representaba. Hoy en día no no existe ese, ese mundo bipolar, ese mundo de, de, de, de dos bloques. Si sí, evidentemente, eh, la erupción china, digamos, en el espacio es, es muy potente, al igual que es en otros muchos campos eh, económicos y, y, y de otro tipo. Y, y además, bueno, pues la, la, los restos de lo que fue la Unión Soviética encarnados por Rusia pues evidentemente no tienen aunque conservan digamos ciertas glorias del pasado pero no tienen esa fuerza que tenía la Unión Soviética para para dedicar recursos muy poderosos a, a su programa espacial y que se, se, se luchó mucho y se consiguió se llegó finalmente a la luna pero desde entonces se, se viene hablando de Marte ya han pasado 50 años y Marte sigue estando tan lejos y parece que no nos acercamos no interesa, no hay tecnología ¿qué es lo que está pasando para que aquel impulso que hubo para llegar a la Luna no exista para llegar a Marte? Es que es un salto exponencial, de lo que como digo, una frase que recojo yo en mi libro y que leí en una en una de las obras que consulté para, para, el mío, para el mío, es que lo que nos demostró el origen del área espacial fue lo, lo lejos que está todo, bueno, dicho así coloquialmente, ¿no? O sea que realmente tenemos la Luna en términos del espacio ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, pero, pero luego después de la Luna todo lo demás está muy lejos. Y, y las cosas solamente tienen un sentido económico, tienen un sentido si hay un respaldo económico detrás, o sea, si, si hay una posibilidad de que, de que pueda haber un retorno económico, o sea, simplemente la cuestión científica, que eso es una de las lecciones de la carrera espacial, se puede conseguir sin el hombre. Lo que no se puede conseguir sin el hombre, pues es esa, digamos, ese impacto mediático, ese impacto emocional que, que nos da el ver a un, a un semejante... ...poniendo un pie en otro... ...bueno, en un satélite... ...en otro, en otro objeto espacial... ...en otro en planeta... ...o en otra... ...sí, esa sería la... ¿Y qué opinas, Ricardo... ...de estas empresas privadas... ...que ofrecen estos viajes... ...a, pues eso... ...alrededor de la Luna... Orbita alrededor de la Luna o incluso hasta especulan con llegar en algún momento también a Marte, que, que están haciendo pues sus experimentaciones, lanzando transbordadores. ¿Tú crees que, que eso va a llegar a ser en un momento dado efectivo, aunque sea para eh, cifras eh, totalmente impensables para el común de los mortales? ¿Que, que se, vaya, se va a llegar a dar ese tipo de turismo eh, casi interestelar? Bueno, yo creo que que lo que yo tengo entendido es más bien viajes a, a una órbita terrestre, ¿no? Que no es que que desde luego es muy atractivo y es y es algo que a mí me encantaría hacer, por supuesto, ¿no? Lo de lo de llegar a la luna pues es es más complicado y es más mucho más azaroso. A mí, bueno, pues en principio no me, no me parece mal. o sea Lo que me parecería, por ejemplo, estupendo es que hubiera un programa internacional para reducir la, la basura espacial en órbita terrestre, que es algo que, que la humanidad necesita y que lo que no nos damos cuenta, y todo eso procede de, de, de estos orígenes espaciales que estamos conmemorando en estas fechas, es que de, de hasta qué punto nos hemos vuelto dependientes de los satélites que en, en órbita geostacionaria. ¿no? O sea, por, por esa llamada por mil, mil razones y mil comunicaciones que nos hemos acostumbrado pero que, que, que solamente tiene 50 años ¿no? fíjate leyendo el título, ya solo con el título del libro ese que escribiste en Alianza, el subtítulo dice del Sputnik al Apolo 11 el libro titulado La Carrera Espacial cuando se mencionan esas eh, naves es el Sputnik el Apolo, ¿eh? Eran tiempos eh, diferentes, ¿eh? O, sí. a, a mí me parece que eran tiempos en diferentes especiales. Igual aquí la tecnología está muy superada, pero sin embargo lo que había era una competencia y una lucha eh, que ayudó mucho al progreso del ser humano. Efectivamente, bueno, a, a mí me, me asombra que sabiendo el grado de desarrollo tecnológico que había en aquel momento se lograra se lograra el objetivo eh, que, que se logró por ejemplo pues todo todo lo que es el viaje que, que es que se lanza una nave muy potente que hay que tener en cuenta que no se ha vuelto a construir una nave tan potente como el Saturn V, que es el, el, el proyectil que llevaba a la misión del Apolo y a las siguientes misiones de, de Apolo, o sea, es, el, es el cohete espacial eh, más potente que, que se haya construido nunca y, y, y han pasado cincuenta años desde entonces, ¿no? entonces realmente es, es asombroso el desarrollo tecnológico que se logró en ese campo en, en aproximadamente una década solamente ¿no? Ricardo Artola, ha sido un enorme placer compartir contigo estos seis minutos, se va a hablar mucho ese verano, de eso que ocurrió hace cincuenta años la llegada del hombre a la luna muchas gracias Ricardo por recordar este momento con nosotros en Arraso los Vientos en Onda Cero un abrazo muchas gracias, un abrazo, buenas noches